Primer libro de Crónicas, capítulo 15. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y levantó una tienda. Entonces dijo David, El arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová, Y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en j e r u s a l é n para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había él preparado. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los Levitas, de los hijos de Coat, Uriel el principal y sus hermanos, ciento veinte. De los hijos de Merarí, Asaías el principal y sus hermanos, doscientos veinte. De los hijos de j e r s ó n Joel el principal y sus hermanos, ciento treinta. De los hijos de Elisaphán, Semaías el principal y sus hermanos, doscientos. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos, ochenta. De los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos, ciento doce. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: Vosotros que sois los principales padres de la s familia s de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a e m a n hijo de Joel, y de sus hermanos a a s a f h i j o de b e r e q u í a s y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaasiel, Semiramot, Geiel, Uni, Eliab, Benahía, Maasías, Matatías, Elifelú, Micnías, Obed-Edom y Geiel, los porteros. Así e m a n Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, s e m i r a m o t Gehiel, Uni, Eliab, Maasías y Benaía con salterios sobre a l a m o t Matatías, Elife Leú, Micnías, Obed Edom, Gehiel y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. Y Kenanías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto. porque era entendido en ello. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Y Sebanías, Josafat, Natanael, a m a s a i Zacarías, Benaía y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Obed-Edom y Geías eran también porteros del arca. David, pues, y los ancianos de Israel, y los capitanes de m i l i a r e s fueron a traer el arca del pacto de Jehová, de casa de Obed-Edom, con alegría. Y ayudando Dios a los levitas, que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron siete novilios y siete carneros. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto, entre los cantores, Llevaba también David sobre sí un ephod de lino. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Seúl, mirando por una ventana vio al rey David que saltaba y danzaba. Y lo menospreció en su corazón.